De una, noticias en el mediodía platense De una, el panorama informativo del mediodía De una, de una, de una, de una Bienvenida a toda la audiencia de Radionauta, esto es de una el programa periodístico del mediodía de Radionauta FM 106.3 arrancamos, arrancamos otro día, un bello día, muy agradable la temperatura 20 grados, una humedad tranquila de 57% para lo que es la plata tranquila y va a seguir así muy agradable por lo menos hasta el viernes, un poquito más de calor que el día de hoy Eh, pero el viernes es recién el día en donde volvería la lluvia. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 451-6917. Y también por Facebook y por Twitter nos pueden comentar lo que lo que quieren. Por ejemplo, qué les parece esto que está diciendo Mauricio Macri sobre Venezuela. Bajamos un poco la música porque nos parece que esto hay que hay que darle mucha importancia. Recordemos que eh, Mauricio Macri ha estado agrediendo a Venezuela desde... El comienzo de su campaña, y han empezado a responder nuestros pares venezolanos, por ejemplo, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PCV, el Partido de Gobierno, indicaron que la amenaza de expulsión carece de consenso en el resto de los países del Mercosur y que se trata solo de parte de la campaña electoral de la derecha venezolana. Recordemos que Lilian Tintori, que es esposa del líder de la oposición golpista Leopoldo López, estuvo presente en el búnker de Cambiemos... ¿Pero por qué decimos golpista, oposición golpista a Leopoldo López? Podemos hacer un breve repaso. Leopoldo López en su juventud formó parte de la organización fascista Tradición, Familia y Propiedad. Junto a su primo Enrique capriles con el cual llegaron a mostrarse en televisión con la vestimenta del Ku Klux Klan, nada más y nada menos. Desde su gobierno municipal en Chacao mantuvo una estrecha relación con el partido republicano estadounidense y con el ex presidente Álvaro Uribe, quien es señalado como el máximo impulsor del paramilitarismo y en aquel momento se declaraba como enemigo del Estado venezolano. Además, en abril de 2002... Durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, donde la oposición cívica y militar intentó mostrar al mundo una supuesta renuncia del presidente que estaba secuestrado, Leopoldo López encabezó las movilizaciones opositoras hacia el Palacio de Miraflores. También lideró, lideró la persecución y el encarcelamiento del entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, como así también el asedio a la Embajada de Cuba. Por estos cargos, en cualquier país que las potencias del norte consideran democrático, te pasás la vida en la cárcel, o te vas a la silla eléctrica por traición a la patria y sedición. Pero no solo por eso fue condenado Leopoldo López también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos desde 2008 hasta 2014 por desvíos de fondos públicos durante su gestión municipal y también fue encontrado responsable de, con, de convocar a la salida, una convocatoria a desconocer el gobierno constitucional y convocar abiertamente a salir a derrocarlo, un, una convocatoria que generó 43 muertes eh, en pocos días ahí en Venezuela, como decíamos, por una acción así en Estados Unidos te convierten en un colador, por mucho menos... Divulgar datos del Estado, como hizo Snowden, te aplican la perpetua por traición a la patria. Pero los paladines de la democracia nos pretenden hacer creer que en Venezuela se atenta contra los derechos humanos y la oposición cae presa simplemente por ser oposición. En Colombia asesinan o inhabilitan a los opositores y no se dice nada. En México el Estado narco desaparece 43 estudiantes, pero ahí no se violan los derechos humanos. Y acá en Argentina votamos un presidente que promete un cambio y la primer medida, ¿eh? repito, la primer medida que dice que va a llevar adelante es buscar expulsar a Venezuela del Mercosur. No nos comamos el verso, lo único que está haciendo nuestro nuevo presidente es meterse en la campaña venezolana. Es la injerencia a los asuntos internos de otro país que en breve debe decidir su futuro. Haciendo casi la 1 y 10 y haciendo un breve repaso sobre la situación en Venezuela, nos metemos de lleno en el panorama informativo del mediodía platense. Panorama informativo del mediodía. Compartimos las noticias en radio nauta Títulos. La ciudad. Acto a 39 años de la masacre en la Casa de 30. Hoy, desde las 7 horas, la asociación Clara Nahí realiza una actividad al cumplirse 39 años del ataque por parte de las fuerzas conjuntas de la dictadura cívico-militar a la Casa de Calle 30 entre 55 y 56. En el acto participan la periodista Ana Cacopardo, Cecilia Terucci y el equipo de guías de la Casa Mariani Terucci. El cierre estará a cargo del coro del Liceo Víctor Mercante. Asamblea de Inundados denuncia intento de archivar causa penal contra los responsables políticos. La Asamblea de Tolosa advirtió sobre una maniobra dilatoria que busca archivar la causa penal que investiga el intendente Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli por las víctimas fatales que ocasionó la inundación del 2 de abril de 2013. Exigieron la remoción del fiscal Jorge Paulini de la causa, quien tiene la causa que involucra a media docena de funcionarios provinciales y municipales. Además, exigieron el cese de las intimidaciones a las víctimas de la inundación, el esclarecimiento de lo ocurrido y el castigo a los culpables. provinciales Piden desarchivar una causa contra el cura abusador Héctor Ricardo Jiménez. El colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega realizó una presentación ante el fiscal de Cámara Héctor Bogliolo para reclamarle el desarchivo de la última causa que se le inició al sacerdote por abuso infantil. Aseguran que el fallo emitido por el fiscal Marcelo Romero en abril para el archivo del expediente fue arbitrario, que no se agotaron la totalidad de las diligencias probatorias y que los motivos de la decisión son notablemente infundados. Además, denunciaron la existencia de otra víctima y pidieron el cambio de instructor. Jiménez fue denunciado penalmente en 2013 por una de sus víctimas, quien con los años pudo poner en palabra los abusos sufridos de pequeña durante los campamentos de verano de los años 1981 y 1982. El cura Jiménez ya tenía otras dos causas por abuso de menores en Citibel y en la localidad localidad de Magdalena. Nacionales. Anuncios de Macri, Mauricio Macri informó que el Gabinete Económico estará integrado por seis ministerios, entre los cuales estará el de Hacienda y el de Finanzas. En materia económica buscará liberar el tipo de cambio, subirá el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y eliminará las retenciones al trigo y al maíz. Le pidió la renuncia al titular del Banco Central, Alejandro Gaganoli, y a la Procuradora Alejandra Gil Scarbó, y sostuvo que revisará la continuidad de Miguel Galuccio en YPF. El actual ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, estará a cargo del Sistema Nacional de Medios Públicos y Esteban Bullrich estará a cargo de Educación. Macri, además, afirmó que declarará la emergencia en seguridad y sostuvo que no intentará evitar que continúen los juicios de lesa humanidad. Entre las definiciones de política exterior aseguró que derogará el memorándum de entendimiento con Irán que intentará que el Mercosur aplique la cáliz democrática contra Venezuela y dijo que su primer viaje será a Brasil. Hoy a las 19 horas Macri se reunirá en Olivos con la presidenta Cristina Fernández a 16 días del traspaso de mando. Aumento de combustibles. Las compañías YPF, Petrobras y Acción aumentaron ayer los precios de esos combustibles en un promedio de 4,5% en todo el país. La multinacional Shell aplicará un incremento del 3,6%. La última suba se había aplicado hace 3 meses. Si se computan los últimos 12 meses, los combustibles líquidos ya aplicaron una suba promedio del 15%. En el caso ipf los nuevos precios de referencia para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires son de 13 pesos por litro para la nafta super. También aumentarán en las próximas horas el precio del gas natural comprimido de uso vehicular en la misma proporción del incremento dispuesto para la nafta super. Trabajadores del diario La Nación repudiaron repudiaron la editorial Editorial del día después de las elecciones que comparaba a los militantes del 70 con quienes realizaron los atentados terroristas en París, planteaba la teoría de los dos demonios y le pedía al nuevo gobierno beneficios para los genocidas presos, fue repudiado en las redes sociales por el periodismo en general y por los trabajadoras y trabajadores del mismo medio. Organizados en una asamblea, repudiaron el texto y lograron que la nación publicara su comunicado tanto en la versión web como en la escrita, donde manifiestan que para fortalecer la democracia deben continuar los juicios por delitos de lesa humanidad. Mundo Turquía derribó un avión bombardero ruso El gobierno turco anunció que se debió a que había violado unos 3 kilómetros de su espacio aéreo en la frontera con Siria Y que pese a que advirtieron durante 5 minutos no obtuvieron respuesta Pese a que los pilotos consiguieron eyectarse Uno estaría sin vida y el otro habría sido capturado por rebeldes sirios el presidente ruso Putin declaró que han apuñalado a Rusia por la espalda y criticó que el gobierno turco se haya reunido antes con la OTAN que con ellos para aclarar la situación. Pese a que ambos países tienen intereses contrapuestos en la guerra siria, el presidente ruso declaró que es un suceso que excede a la lucha normal contra el terrorismo y que traerá graves consecuencias en la relación entre ambos países. Temperatura 20 grados, humedad 57%, día soleado en la ciudad de La Plata. Panorama informativo del mediodía. Compartimos las noticias en Radio Nauta. Después de las noticias en de una, escuchamos una canción. una frenás comes algo te informás y volvés a encarar lo que queda del día con Radionauta FM 106.3 Continuamos en De una aquí en Radio Nauta este informativo periodístico del mediodía platense. Nos metemos en una actividad que se va a estar desarrollando hoy desde las 17 horas en la casa de calle 30 entre 55 y 56, donde se va a desarrollar una actividad muy especial sobre los, al cumplirse 39 años del ataque realizado por parte de las fuerzas de la dictadura cívico-militar eh, justamente a la casa de calle 30 entre 55 y 56. Eh, estamos en comunicación con Cristina Solano, ella es parte de la asociación Clara Anaí y agradecemos que nos atienda en este momento. ¿Qué tal, Cristina? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, eh, ¿qué tal? Eh, para más o menos con qué se pueden encontrar los platenses hoy, si te parece, comentarles lo que va a estar sucediendo allí en la casa Mariano Terucci a partir de las 17 horas. Bueno, volvemos a encontrarnos como todos los 24 de noviembre, esta vez a las 5 de la tarde, eh, con todos los compañeros que sí se acerquen, uh -huh. eh, conmemorando un nuevo aniversario, como vos ya adelantaste, de la masacre de ...cometida en la casa de calle 30... ...hoy conocida como... ...la Casa maria Mariani Terucci... Eh, ...va a estar la señora Lilia Cacopardo... ...van a estar... ...también van a hacerse presentes... ...los jóvenes guías... ...de la uh -huh. casa... Eh, ...y... Eh, ...un familiar... ...de Claranaí, Cecilia Terucci... Eh, ...luego también... ...como siempre nos acompañan... ...el coro del Liceo Víctor mercante ...en uh -huh. ese lugar sería bueno también que recordemos quienes fueron asesinados allí perecieron bajo las balas de la dictadura Diana Terucci, Roberto porfidio Daniel Mendiburo Lizabe Juan Carlos Peiris Alberto Oscar Bocio, y allí fue secuestrada y continúa aún desaparecida Clara Nayy Mariani de tres meses de edad sí. el papá de Clara Nayy fue asesinado Meses después, el primero de agosto, por las mismas fuerzas en las calles de La Plata. Claro, cuando volví a la casa casi casi un año después, o sea, en agosto estamos a noviembre, sí, diez meses después. Sí, poco después. menos de un año, sí. Uh -huh. eh, la actividad se realiza en un momento particular, ¿no? Más allá de que todos los, años, todos los años se realiza, hoy eh, son 39 años, uh -huh. pero venimos de un, de una elección que, que nos ha dado un nuevo gobierno que ha hecho declaraciones por lo poco por, por lo menos eh, muy fuertes con respecto a los derechos humanos. ¿Cómo sí, se vive eso dentro de la situación? Sí, peligroso seguro. ¿no? Eh, lo que sí ellos a nosotros no nos sorprende lo que puedan decir las nuevas autoridades. Uh -huh. Consideramos que forman parte de una estructura que ha sido eh, ha formado parte del poder y del gobierno de nuestro país en muchos momentos en esos últimos años hemos tenido la fortuna de vivir situaciones diferentes y también la causa de los derechos humanos avanzó de manera provechosa en estos años siendo modelo para el mundo uh -huh. a nosotros, como te decía, no nos sorprende sus declaraciones y nos encuentra como siempre, luchando en la resistencia, de pie así como lo demostró Chicha yendo a votar el día domingo siendo una partícipe más y una lucha dura más ...en esta causa del pueblo... ...y de la justicia... ...y de la memoria... ...no nos sorprende lo que digan... ...a ninguno de nosotros... ...y lo único que vamos a hacer... ...es seguir organizando nos ...más fuertemente... ...más organizadamente... Y, ...y demostrando que... ...esta es una causa que se ha hecho carne... ...en el pueblo argentino... ...y que si bien en algún momento... ...algunos estarán confundidos... ...pensando que todo no va a cambiar... ...nosotros sí sabemos que algunas cosas van a cambiar fuertemente. Y algunos elementos que forman parte de nuestra lucha desde hace décadas no lo vamos a poder permitir que modifiquen. Uh -huh. O sea, eh, nosotros no vamos a permitir que el avance que hemos realizado en, en el campo de los derechos humanos retrocedan. Eso lo tienen que saber, no lo vamos a permitir. Y hoy es un pequeño escalón más de esta sí. lucha que se renueva. Eh, estamos, recordamos, estamos hablando con Cristina Solano, ella es integrante de la asociación Keller Anaí. Un poco sobre la actividad que se desarrolla hoy a las 17 horas en la casa de 30 entre 55 y 56, pero también un poco de lo que viene pasando en la coyuntura política estos últimos días. Te quería preguntar, Cristina, eh, algo que movió mucho las aguas y que demostró que se ha avanzado como sociedad en los últimos años, fue el intento de marcarle la cancha de la, de la, del diario La Nación al nuevo gobierno pidiendo impunidad ¿eh? con el tema de los juicios de delita, de lesa humanidad. Y ellos yo me imagino que desde el diario esperaban una reacción por parte de los organismos de derechos humanos, por parte de, de las fuerzas que luchan por la verdad y la justicia, pero no sé si se imaginaban es la, la reacción que generaron la resistencia por parte de los trabajadores de la misma planta y de la sociedad en general. Uh -huh. Admirable realmente, ¿eh? Los, los trabajadores demostraron a través de su expresión pública que no tiene nada que ver con los dueños de la nación eh, que también, paradójicamente o no tanto, son muchas veces los dueños de la nación y que en ese momento se sienten más dueños, uh -huh. me refiero a la patria, al país. Sí, es una editorial eh, que parece escrita en otros tiempos, en otras mentes, Eh, realmente parecería que nadie hoy puede pensar de esta manera. A veces encubren su discurso, ahora lo demuestran. Bueno, sí. nosotros sabemos que ellos piensan así, sabemos cuál es su poder, pero hace muchísimo tiempo que nuestro pueblo sigue peleando por las mismas causas. No nos amedrentan, ¿eh? Nosotros también sabemos luchar contra los las fuerzas oscuras que intentan dominar, doblegar a un pueblo y hacernos perder los derechos que tan trabajosamente hemos ido logrando. Realmente es vergonzoso que alguien pueda decir las cosas que dice la nación. es un Se han sacado la máscara. Uh -huh. Bueno, está bien que lo hagan, está bien, sabemos quiénes son. Y aquellos que los votaron engañados, bueno, vean a quiénes votaron. Son estos hombres, estos monstruos que vienen de, de épocas antediluvianas a ellos los votaron. Ya se deben estar arrepintiendo mucho, hmm. creemos. Sí, yo creo, Cristina, que la respuesta también tiene que ver con mucho del trabajo que han realizado incansablemente, eh, tan como podemos mencionar a Chicha Mariani, pero también todos los que están organizados en asociaciones como la de ustedes, como la Asociación Clara Anaí. Si querés, eh, para redondear esta agradable charla que hemos tenido, eh, les dejamos abierto el micrófono para eh, volver a convocar a la actividad de hoy. Bueno, cómo no, los esperamos a todos a las 17 horas en calle 30, entre, entre 55 y 56, y allí va a estar la señora Lilia Cacopardo, eh, va a estar el equipo de guías, el equipo de guías, Ana Cacopardo, perdón, el equipo de guías de la Casa Mariana y Teruggi, eh, Cecilia Teruggi, prima, declaran ahí, y el acto va a finalizar como siempre con música, porque la música acompaña cada uno de nuestros actos, porque forma parte de la vida de la cual nosotros somos profundos defensores. Eh, y esta música voy a estar a cargo del coro del Liceo Víctor Marcante. Los esperamos a todos. Bien, Cristina, gracias por atendernos y les mandamos a todos allá un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Nos veremos hoy seguro ahí pasaba Cristina Solano ella es integrante de la asociación Clara Anaí como decía hoy a las de 7 horas en calle 30 entre 55 y 56 la actividad 39 años de el, la masacre perpetrada en, en dicha casa el avance que hemos realizado en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 De una. De lunes a viernes, de una a 2 compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Cuatro. Cuatro. Cuatro. y medio. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radio Nauta.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 la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.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 Radio Nauta FM, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo. De una. Noticias y análisis en el mediodía de Radio Nauta. 13 horas 37 minutos continuamos aquí en de una Continuamos con las convocatorias porque el jueves 26 desde las 18 horas en Plaza de Mayo la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional Correpi va a presentar los, el informe anual sobre la situación represiva en Argentina. Se trata de difundir los datos de este año en un acto en el que van a participar referentes de las principales luchas que fueron reprimidas a lo largo de los últimos 12 años. Hace 19 años Correpi presentó por primera vez ...el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal... ...allí se reunía la información que había disponible todos los casos de gatillo fácil... ...muertes por tortura, en cárceles y otros lugares de detención... ...desapariciones y asesinatos, en movilizaciones y manifestaciones... ...que eran conocidos desde diciembre de 1983. Ese trabajo se fue sistematizando, se fue actualizando... ...en su momento comenzó con 262 casos... ...y hoy lamentablemente registra más de 4.600 muertes en total. Alrededor del 65% de estos hechos ocurrieron después del 25 de mayo de 2003... ¿eh? ...y la convocatoria señala que los gobiernos pasan, la represión queda, la lucha también. Eh, repetimos, el jueves 26, desde las 18 horas en Plaza de Mayo... Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, va a difundir los datos de este año sobre la represión institucional para todos los que quieran participar o acercarse este jueves a la sede de la tarde en Plaza de Mayo. Y hacemos un breve repaso por dos casos de este estilo que, que se está pidiendo justicia en estos últimos días fuertemente. El 10 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Ismael Lucena. Estamos hablando de un joven de 25 años que vivía en un barrio del gran San Miguel de Tucumán, que fue asesinado a golpes por dos policías que se encontraban fuera de servicio. En la causa, junto con los agentes ejecutores del asesinato, hay también otros tres policías imputados por diversas acciones de encubrimiento. En abril de este año estaba planteada la re realización del juicio oral y público, pero hasta hoy, hasta ahora, no hay una nueva fecha después de que se suspenda. En este tiempo, los familiares de Ismael y testigos del caso han sido amenazados, por eso desde la Asociación de Profesionales en Lucha señalan que el caso de Ismael se integra a los centenares de casos de impunidad que demuestran la participación del Estado en distintos crímenes y delitos, como la trata y el tráfico de drogas, las torturas sistemáticas en las comisarías y el creciente número de casos de gatillo fácil. Le repetimos, a cuatro años del asesinato de Ismael Lucena no hay fecha para el juicio y los testigos y los familiares están siendo amenazados por lo que piden justicia por Ismael Lucena y que se le ponga fecha al juicio oral y público. Y por el caso de Sergio Ábalos Joven desaparecido en 2003 Cuando tenía 18 años La familia está pidiendo el juicio político A la fiscal del caso eh, La familia Ábalos Junto a organizaciones sociales y derechos humanos Están presentando hoy En la sede del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén un pronto despacho al Tribunal de Enjuiciamiento sobre la denuncia y pedido de juicio político a la fiscal Sandra González Taboada. Señalan que a seis meses de ratificada la denuncia, el Tribunal de Enjuiciamiento no ha resuelto aún la admisibilidad de la denuncia, por lo que señalan que se trata una clara dilación dilatación y mora injustificada de los tiempos procesales. En la presentación van a estar integrantes de la comunidad Winkul Neuquén quienes también padecieron el accionar de la misma fiscal en el reciente juicio al relmu Ñanku, Martín Maliqueo y Mauricio Rein que fueron absueltos por los cargos que imputara la fiscal Sandra González Taboada, bueno, una fiscal que ya es conocida por su, su falta de atención y su formas y las, las cómo ha buscado criminalizar la protesta social allí en la provincia de Neuquén. Le ponemos un poco de música a este informativo porque un día como hoy moría el gran Freddy Mercury, ese el músico inglés, cantante, compositor de origen parsi. Parsis son de la India, pero descendientes de pakistaníes que, que fueron que fueron recibidos en la India al ser expulsados por en aquel momento cuando los musulmanes eh, avanzaban en un, en un gran imperio, bueno, descendiente de parsi freddy mercury es reconocido por muchas revistas del ámbito musical como el mejor cantante de rock que ha existido escuchamos de queen a king of magic it's a kind of magic it kind, of kind of magic and we one soul one prize one goal one golden glance of what should be together Oh, my God. magic, magic. a el tedio de la ciudad escucha de una el panorama informativo del mediodía lo que dejó la mañana ahora repasamos la mañana informativa en radio nauta histórico eh, en el sentido de que por primera vez en la historia de, de un diario que es centenario los trabajadores pudieron levantar la voz y expresar su pudio eh, a un editorial que como ustedes bien señalaban eh, tiene contenidos profundamente antidemocráticos equipara la lucha de las organizaciones de los 70's con los terroristas eh, que, que recientemente cometieron una matanza en París eh, y básicamente lo que hace ese editorial es pedir impunidad, pedir el cese de los juicios a los criminales de les humanidad y marcarle la cancha al presidente electo Mauricio Macri. Escuchamos a Tomás Elias Cheveles del colectivo de trabajadores de prensa de Capital Federal y bueno, refiriéndose un poco a esto que venimos hablando y que ya comenzamos a hablar ayer sobre lo que generó, el repudio que generó el editorial del diario La Nación. Ayer hablamos un poco de esto, pero lo que sucedió en el resto del día fue que los trabajadores del mismo y trabajadoras del medio se organizaron en una asamblea para mostrarle a todos que no formaban parte de la línea editorial de este diario centenario. Por primera vez, como decía Tomás Eliashev, los trabajadores organizaron una asamblea y mostraron todos juntos su rechazo a la editorial. Ahí plantearon que le decían sí a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y un contundente no al olvido. En en esta asamblea en donde se pudieron organizar también lograron que el mismo medio eh, tuviera que reproducir su, su, el comunicado que salió de la asamblea, algo histórico, algo inédito y que muestra la fuerza que pueden tener los trabajadores de prensa si se, si se organizan para defender sus derechos, tanto laborales como cuando se pretende hablar en nombre de todos eh, con una línea tan retrógrada. Escuchemos, si les parece, un poco más a Tomás Eliaschev hablando sobre la necesidad, la importancia ¿no? de que desde los medios comunitarios, alternativos y populares, junto a los trabajadores de prensa de los medios privados, nos, nos podamos organizar y, y ponerle freno a esta derecha que pretende hacernos llegar a una nueva impunidad. Me parece que la ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo como gran mérito instalar una discusión sobre los medios, sobre la propiedad de los medios, sobre qué posturas tiene cada una cada una de las empresas periodísticas. Creo que la cuestión del 33% para los medios sin fines de lucro eh, nos deja una sensación amarga, en la cual bueno, parecía que se podía avanzar más, pero después las realizaciones no fueron tan contundentes como como los que pelearon para, para que se abra para que se derogue la vieja ley de medios eh, pretendían eh, es una gran deuda vigente creo que la apuesta y esto lo, lo digo a título personal la apuesta del, del gobierno kirchnerista eh, para combatir contra el monopolio o contra el oligopolio del grupo clarín fue fomentar otras empresas periodísticas como puede ser la de Cristóbal López, un C5N, o el grupo Spolky y Garfunkel, dándoles enormes recursos a empresas periodísticas que no tienen una diferencia eh, esencial con lo que puede ser el grupo Clarín o La Nación. Eh, creo que, que fue un error que, que deberían haber impulsado y, y fomentado los medios comunitarios sin buscar condicionar y sin buscar que, que estos medios alternativos sean oficialistas, tendrían que haberse animado, bueno, no se pudo hacer, pero nos queda eh, pendiente una gran lucha donde los trabajadores de prensa que trabajamos bajo relación de dependencia en empresas periodísticas, en empresas de, de medios eh, que podemos llamar hegemónicos o comerciales, tenemos que unirnos con la militancia de la comunicación, con los medios comunitarios alternativos y populares, porque tenemos una misma lucha, que es una lucha para que la comunicación esté al servicio del pueblo, para que la comunicación no sea una mercancía. Que la comunicación no sea una mercancía, bueno, eso es un poco lo que tratamos de hacer en los medios como Rabinauta, que no tenemos fin de lucro, pero también ahí apostaba... Eh, Tomás Eliaschev del colectivo de trabajadores de prensa de Capital Federal a que podamos unir esfuerzos con quienes trabajan en los medios privados para que no haya olvido, para que estos editoriales como el que ha presentado el diario La Nación no pasen como si nada, sino que tengan el repudio social que se merecen. Hacia la izquierda, adelante Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser I saw you name. Esperá el tedio de la ciudad. Escuchá DE UNA, el panorama informativo del mediodía. aquí en de Una, aquí en Radenauta porque hay mucho para no quedarse llorando y mucho para salir a luchar eh, con la consigna por ellas ni una menos, nunca más el próximo miércoles Eh, en el Congreso de la nación va a, hacer, va a volver a ser escenario de una nueva marcha contra la violencia machista pero también acá en la plata se va a poder se va a estar realizando esta marcha a las 17 horas en Plaza Moreno nuevamente una nueva marcha por ni una menos una fecha que no fue elegida elegidazarrosamente porque eh, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Aquí en Argentina, según estadísticas de la ONG, la casa del encuentro en el país muere una mujer cada 30 horas víctima de un caso de femicidio, eh, por lo que es importante seguir manteniendo esta, esta marcha que fue multitudinaria por allá por el 3 de junio, pero que se debe seguir repitiendo para que no queden algunas cuestiones que tomaron los políticos, no queden en promesas de campaña, sino que se hagan efectivas. Eh, recordamos 17 horas Este jueves eh, No, miércoles, perdón eh, El 25, mañana miércoles Ahí me aclaran eh, la confusión Mañana miércoles 17 horas En Plaza Moreno Nueva marcha por Ni Una Menos De una De lunes a viernes De una a 2 Compartimos las noticias En Radio Nauta No yes, y sí, nos vamos despidiendo de esta nueva edición número 81 de este programa de una del periodístico ...informativo del mediodía platense. Hoy estuvimos repasando un poco la situación de Venezuela... ...los dichos de Mauricio Macri sobre la supuesta falta de derechos humanos en el país bolivariano. También estuvimos hablando con Cristina Solano de la asociación Clara Anaís... ...sobre la actividad que se va a realizar hoy a las 17 horas en la Casa de 30... ...entre 55 y 56 por los 39 años de la masacre perpetrada por la dictadura cívico-militar... Eh, Eh, realizada un día como hoy pero hace 39 años. También saludamos a Freddie Mercury por su cumpleaños y me hace, me hicieron la aclaración aquí de que no fomentemos la confusión sobre el mundo musulmán. La invasión que hablábamos fue en el siglo 7 eh, años 600 y pico, nada que ver con lo que pasa hoy en el mundo musulmán, así que agradecemos ahí la corrección. Eh, Nos volvemos a encontrar mañana, si les parece, por aquí, por Radio, Radio Nauta, la FM 106.3 a la 1 del mediodía. Chau. Para volver a escuchar de una radionauta.com.ar